Fórmula macho su... pincha irola, tío 107.5ás que por tu arenal tus reines y déja de vegetar. Simalddezirte oportirza. Mexiko hegoaldeko irizahar baten kale bakartitan zehar, Luisa Michel eta Elise Erreklusen mamuak ikusi daitezke gauetan diotenez. Iluntasuna gau Oasake kiharrak epeltzen dituen ehunka barrikadetatik heltzen den argia bakarrik apurtzen du. Datuen arabera, oaxakako errik da gau batean mila barrik gara inguru altxatu zituztela diote. Ulises Ruizek, e, PRI, Partido Revoluzionario Instituzionalaren egal violentoen arekin are, erlasionatutako gobernadore despotak, irakaslegreba baketsu baten kontraagindutako delzalojo del bortiz baten ostean, jaio zen oasakako komuna. Erdigune historikoan, bertan, antolatutako operatibo polizialek, sindikalistak jipoitzen eta konturatu orduko, inguraturik ikurzei zituzten euren buruak. Gobernadoreak orduan, helikoptero ez baliatuz, gazpimienta bomba jaortik izituen jende, jende txartera. Tartean, turistak eta negozio gizon emakumeak arrapatuz. Azkeneko hau leku segurura eraman ostean, sindikalistek erdigunean menperatu eta gizartearen kontsentziak iratsarri zituzten. Uhasakako herriak ez zituen baliabide basikoak eskura. Ura, energia, eskuntza edo ta osasun baliabide baliabideak pribatuak ziren. Gehiengoa hauen erabilaren aukeratik at gelditzen ziren. Hori guztiz sistemat sistematikoki atxilotu, torturatu eta sozialki mar marginatzen sin ziren. Berearengan instituzionalki ko mesfidantsa sentimentua gero eta nabareagoa zen. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios dame da inguru organizazio sozialek egin zuten bat irakaslekin indigen asambladek, emakume asambladek eta ikasleek besteak beste. Orduan jaio zen APPO, Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, deiturikoa asamblada errikoia. De 2006 urteko ekañaren amazazpian, Oaxakako komuna jaiotxe harsegoen. Komuna eraikitzarako orduan, Pariseko komunan eta mende hasieran, Espainian sortutako esperientza autogestionatuetan inspiratu ziren. Kontuta, kontutan harturik. Mundu mailan ematen, ematen den eta hasi den merkantzien influentza totalitarioen aurkako gatazka bakarrik salbara daikela oasakako herria. Elitei, beti leial diren etxipena eta pentsamenduaren paralizazioaren aurka eginez. Antolamendu eta kudeapen berriak asmatxeko gaitasuna garatzea zuen ardaz. Enke Mejor rajarme. Ordur arte esparru politikoan Lekurik izan ez zuten emakumeek. Asambleta antolaturik Tanantolaturik komunikabiden okupazioari ekin sioten, gobernuaren errepresioari gailendoztean. Kanal 9, Edota Corporación o de Radio y Televisión Mesalaco, edabide garrantzitsuak euren eskuetan erori ziren. Radio Plantón y Rati Libre en sarea sortu zen euren eskutik mugimendu sozial berriaren ahotsak merezi zuen oihartuna izan sebi. Gelagetza Eduartoaren jainkosari eskaintako jaienen bidez, ausolana eta solidadad solidaritatearen baloren edape bikaina lortu zuten. Paloma negra, paloma negra, donde, donde Mexiko go gobernu federala izutzen hasia zen ordurako. Lendakariak Vicente Foxek, polizia Federal Preventiva bidali zuen Oaxacara, elite politiko eta ekonomikoek behartuta. Molotov cocktail, zaparra da batek Ongietorri Beroa, Beroa Eskainarren APP-ok ok, ezin izan insantsio neutxi egoerari eta sei hilabetez iraunostean bat garren mendeko lehen komunaren amaiera heldu egin zen. 2006garren urteko urriaren 24an que embarricaden retirachar quien baterterauroar lakoatoetatic mi vida con quien yo quiera dios dame las luchas de los pueblos de oaaka por su tierra y el modo de vida que le corresponde ha tomado varios caminos, pero quizá ninguno tan significativo como el que podemos encontrar en estas comunidades regidas por usos y costumbres donde la tierra tiene un carácter comunal. Aquí vemos muy claramente cómo el territorio no es sólo un elemento esencial para la supervivencia física, sino también una base esencial para su identidad cultural, incluyendo formas de organización sociopolítica basadas en la comunalidad como manera de, de implementar la autonomía Yo no sé si maldecirte o por ti rezar. Bueno, tagallas al Atzarren, bueno, eh pasaden asteetan hebebi eh, gara komentatzen 28 libre campañaren inguruan, ez? Pa ba, bueno, 12 eh, eh askatu zituela, edo bueno, esiela gehau eh condenatu nai eh zituralako froga e, naikorik edo eta 16° ziren, ez? Yeah. Pasade negoztainean eginduen e, asken e, notizia. E, bertan atxilotzen hasi ziren. E, sententzia publikoa izan baino baino lenago gainera, eh, hiru pertsona, e, lau pertsona atzirot zituzten. Zabat Morán Santutxkoa, Ainhoa Villaverde eta be Begoi Mardenaz, mugatu hiru, laugarrena atzirotzen saiatu ziren, baina azuten beretzean aurkitu eta beste lau muera, daude horreintze bertan e, polizia bilatzen e, berez honek e, saspirak izango dire zei urte ko espetzeak txeko zigorra jasango duten bakarrak besteak e, absorbituta geratu dira haien e, artean e, galdakoko beste bizkaikoa e, zaberri biaurre hon e, e, dino, nahiz eta espetzean egon e, es, espet, espetzeatu honek Supremoak berriro eh, Ikusi beharko du kondena Eta erabaki Ea e, azke geratzen diren edo Zei urteko sendentzia e, Jaten duten, ez? Eta bueno, e, zatearren, hori Urrengo e, domekan Maia txaka mazazpi Engasteizen en agertuko direla Beste lauki de hauek Eta bueno, e, zuen Zorideitatea gure duazuen man ba, Bertan izango dela aukera Polita eta gogorra suposatzen dugu Ametik eri eh egurre eta solidaritatea ba kartzera daudenei eta euren etxeetan eskututa daudenei eta zorionak eh absorbituta geratu egin dire senei. Da gora herria retxia. Pero oh, es la reja de un penor. Quiero ser libre, vivir mi vida. Ba ni gaurkoan berri on batekarri dut. Eh, gauza da que dos camerunenses han creado una radio por internet para con el fin de convertirse en el altavoz de los inmigrantes subsaharianos de Marruecos. Eh, la radio se llama Airdum Boa, y como dicen ellos, es la radio de la alegría. Y vamos, que desde luego aplaudimos esta que esta iniciativa, que le han hecho de manera precaria con lo mínimo que tenían, de manera altruista, incluso han puesto dinero de su bolsillo para llevar el proyecto adelante. Y nada, que gole y ratilibre, que un saludo a toda la peña que se le ocurra para dar voz a, la, a los que no la tienen. Idea y la demás son más, más si maldecirte o por ti rezar lo repito, es un poco extraño pero sí, air du boa M-B-O-A, o sea, lo podéis buscar eh, y seguro que se puede escuchar algo donde Bueno, ni gaurkoan noa relacionatzea hor ba, periódikuen irakurridoazen notizia biazkenengo aldien. Eta bata da, ba, lengoan inseuriola guardaespalda pillo batek hor ba, manifestasiñoaz. Eglitu dide paroan. Estaizu, pues, e, como la pena, e, peña, pues, que se ha quedado en paro. Estaizu, la crisis, pues, les ha devorau tamén el mercado, porque con esto de la paz, ba, ya es dire, beharrezkoa guardaespalda, ya maitu da la pantomima. Eta, ba, gure da hotel kartu hau, ba, atxo egonza notizia bategas, non tipo batek, hilda uberen maztea, ...hospital le anegó invitarte ya de una paliza... ...que él mismo le había propinado... ...es ¿eh? el Dutendara, pilla y la mata, ¿no? Orduan, digo... ...a nadie se le ha ocurrido estos del gobierno... hay ...del trabajo, hay decir... ...coño, tenemos un montón de guardaespaldas... ...tocándose la huevada coño, vamos a proteger a las mujeres mm, o a encarcelar a los asesinos en su defecto, o sea más que proteger a las mujeres, ¿eh? que vayan con un perro detrás, es mejor que toda esa peña se dedique a buscar a los que pegan a sus mujeres y meterlos al talego, para que no pasen cositas como la que han pasado digo, hay una idea ahí ¿eh? para pa la peña y así, pues bueno ahí va la cosita no sabes, ahí, sin más por si había pasado desapercibida Y nada, pues así igual maquillamos también un poco los numeritos del paro y tal, se acaba la crisis y cotizan y todo esto, porque todos estos matones así sin hacer nada a mí me dan un miedo que te cagas, ¿no sabes? O sea, que, que estén mejor ocupados en algo que, bueno, por lo menos a ver si es productivo y acabamos con una puta vez con la lacra que es la violencia esta sobre las mujeres, ¿no? Y sin más, pues este apunte quería echar, y sin más vamos a pasar con esto pues para otras secciones que tenemos en el programa os, bueno, os he pues, a hablar ahora las digo paloma negra eres la reja de un penar bueno va onguitorria que iros la irá tira varaski visi duna programara tagaurkoan pues en agonilando etan así que puede pasar cualquier cosa vale Eh, comenta no, tu confianza del coach Andes, sí, una confianza Ni porque que ahora estáis relajados, te pongo la música más dura, me habláis. Eh, Chingo Dugo Gaur, Chingo Dugo um, Verbenorgia. Shangodugorain, género monográfico potente bate Shangoduguebai. Eta Chingo Dugo Piska bate no, no, ninguna, paranoia conspiranoia, edo en realidad te paranoia, paranoia. Eh, Chingo Dugo bate, eh, eh Ver de energía no, eh, Sergertatus Como estoy yo en los bandos puede pasar cualquier cosa so, no? más, un programa... so much go on Venga, So no, much go, va a ser un no, programa no, no, impresionante no, no, Bueno, no, no, quiero decir que, que, que vamos a comentar El uso político de la heroína En los años 80 Y, y esta vez he visto papeles, fotocopias y cosas O sea, ha habido y documentación libros. Y libros Libros empastados o sea, y, y no pone Google ¿eh? con la peña, Que cada vez se documenta más el Monográfico, la agenda y ropa Radio Rebelde. Avanti, Pópulo. Ahora sí. Verbenorgía. Los esclavos voluntarios. Publicado en Rojo Oscuro. ¡Oh, el noble ciudadano! ¡Qué éxito tiene y qué riqueza se acumula! Tiene familia y una sólida rutina. Ahí camina por la ciudad, va en metro, la micro y en su automóvil. Experto en consumir información liviana y fácil de digerir, es el primero en interesarse en asuntos que no la tañen en lo absoluto. Los problemas de los pobres diablos convertidos en semidioses por el hecho de salir en televisión y en revistas de poca monta, los problemas de la economía y los deportes, y es el primero en defender su patria de quién sabe qué invasiones e ideologías que puedan corromperla. De todas las especies vivientes, la del ciudadano es la única que se dirige voluntariamente hacia su muerte, hacia su extinción. Todo ser vivo tiende a autodefenderse en caso de ser amenazada su existencia, ya sea migrando, con técnicas de hábil camuflaje o con una ferocidad temible. Los seres vivos tienden a conservarse y no esperan lentamente su muerte, aunque ésta sea inevitable. El ciudadano hace todo lo contrario. Rechaza la vida como quien rechaza ingerir veneno, ...caminando de la mano de guardias y policías a la faena... ...en donde será descuartizado y arrojado al olvido. Pero eso no es todo... ...repele con golpes y denuncias a quienes sí abrazan la vida... ...y no se conforman con vegetar... ...y transportar una masa uniforme de carne y huesos. No es de extrañar que esta despreciable especie... ...ejerza el rol de milico, de milico soplón y policía... ...sin recibir un centavo a cambio. El ciudadano no se basta a sí mismo... ...necesita de instituciones que le protejan... ...y lo exploten al mismo tiempo... ...instituciones que tomarán sus ojos... ...y nunca le mostrarán lo que realmente pasa... ...aunque en muy pocas ocasiones... ...esta especie quiera ver la realidad... ...el ciudadano es el sinónimo... ...del esclavo voluntario... ...es el prototipo de quien se deja engañar... ...por seres nocivos... ...que hablan en su nombre y el del pueblo... ...es lo contrario al proletario... ...al revolucionario... ...es quien acepta su propia decadencia... ...y recibe ilusiones a cambio... ...es quien es capaz de donar su vida y la de otros... ...a cambio de un auto o un televisor... ...cultiva su espíritu con literatura barata todos los productos que acabarán destruyendo el planeta y la humanidad. Con su duro pan deberán comerse su duro desengaño. Ahora ya monográfico are en puntura du gara Eta esan du gulen eh, Tema su chuva de Kugula Y sobre todo esta vez especialmente documentada A ver chavales, si no lo voy a decir por mi parte ¿eh? bueno, Pero... Eso nos deja en mal lugar, ¿no? De todos los demás trabajos Bueno, ha sido, vamos a decir que especialmente ¿eh? Muy bien Especialmente documentada Y, como hemos dicho, vamos a hablar un poco del uso político que se dio en los 80 de la heroína. Ese va a ser el epicentro un poco de la de, del, del tema, ¿no? Pero, bueno, también eh, eh, vamos a contextualizar, ¿no? Contextualizar esa época. Tenemos aquí Peña que vivió en esa época, flipa, que había nacido y otros que no. Entonces yo creo que es bonito que hayamos elegido este tema pues un poco para para que haya ese cambio generacional, para que haya esa documentación de, de la historia de cara al futuro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacerlo así, me está diciendo, venga, rápido, rápido, venga, Zabalo, dale, haz bueno, una introducción ahí, sí, guapota. Sí, bueno, yo introducción, introducción, lo que voy a hacer es un poco contextualizar en qué momento estaba, pues, Euskal Herria en ese, en ese principio de los 80, ¿no? Vamos a hablar un poco de finales del 79 hasta el 85, más o menos, pues porque fueron unos años pues de bastante movimiento, ¿no? Se viene ahí... ...pues como todos sabemos... ...de la transición esta entre comillas... ...o sea es un, mo un momento de... ...de mucha ideología... ...de muchos movimientos sociales... ...la gente... ...o sea se crean un montón de agentes... ...en torno a todo tipo de pensamientos... ...la gente está en la calle... ...protesta por la situación social... ...protesta por la situación laboral ¿no? Eh, vamos a decir que... ...Euskal Herria en esos momentos... ...pues es un hervidero de ideologías... ...en la que toda la gente está en la calle... ...pues la, la ETA por ejemplo... Eh, viven unos años en los que hay mucha actividad hay muchos objetivos militares como de interés social eh, eh, mata en el 82 a los ingenieros al ingeniero de la central nuclear de leemoiz al mismo tiempo también está los de Guski... que son otro movimiento social ¿no? que, que llevan el tema del nacionalismo y la ecología no o sea, ligando todo un poco y eh, está la gente en la calle a tope no o sea en el 79 se acaba de crear jarrra que es un movimiento juvenil bueno un movimiento juvenil es las juventudes de, de un movimiento político ¿no? en el que se crea en, en el que hay una idea de hacer un auto un, un gobierno ¿no? o sea un estado nuevo eh, está jarrra están deriva también de, de grupos de, de jóvenes como cas no Egam y, y egui también que estaba en esos años en la calle o sea Es un momento en el que la, la gente se moviliza mucho en cuanto a sus inquietudes. Sí, hay una ruptura con el pasado, ¿no? Sí, bueno, eso también quería hablar ahora, o sea, eh, todo esto en el, a nivel un poco de la, del, de la militancia política, ¿no?, del, del momento, ¿no? O sea, también se han creado en el 77 y en el 78 se han creado el primer sindicato LAB, se han creado los el periódico EGIN... Eh, ...el de ellas, han creado periódicos... ...que ya no tienen nada que ver con la dictadura... ...entonces es un, momen, es un momento en el que... Eh, la, la, ...los movimientos ideológicos... ...están a tope... ...y la calle eh, está a tope... ...también coincide con un momento que... ...hay mucho paro... o sea ...la, la gente no está trabajando... O sea, la, ...la gente está en la calle, se protesta mucho... Eh, ...¿qué más? Mm, ...también vamos a decir que hay movimientos... ...de la ultraderecha... ...como va del batallón vasco español... Eh, los GAL eh, o sea, se vive en un estado policial continuo en la calle ¿no? en el que tanto se lucha contra la policía contra los movimientos eh, de ultraderecha o sea, la calle se, la gente se pelea en la calle hay, movi eh, hay movimientos obreros también viene de, de Europa justo el movimiento squatter ¿no? de la ocupación, se empiezan ahí en principios de los 80 los primeros centros los primeros centros ocupados Eh, se hace la primera... La primera corrica en Oñati en el 80. O sea, también está la lucha del idioma. Está la lucha de, de la independencia. Entonces, bueno, vamos a decir que se vive en un momento de que en la calle se palpa, que la gente no está de acuerdo, ¿no? Se quiere romper con todo lo anterior, se rompe con todo lo que se supone que se tiene que hacer y bueno, pues van para contextualizar un poco los 80, pues eso, ¿no? Era a nivel social, pues un hervidero de ideología y un hervidero de gente luchando en la calle y, y que vamos, que hacía daño al Estado ¿no? Sobre todo cuando empiezan a cerrar todo Esquerraldea y la reconversión industrial, ¿no? Que deja a toda esta gente en la calle, entonces bueno, pues ahí, ahí hay un problema para el ...para poder y para Estado, ¿no? Sí, eh, aquí yo voy a comentar un poquito también, sobre todo... ...las élites políticas y la situación un poco global, ¿no? De ...tanto de Euskal Herria como del Estado español. Eh, en Euskal Herria, como ha he comentado, pues, por ejemplo... ...una de las más eh, gloriosos o una de, de las más resistencias mayores que hubo... ...fue eh, la de la empresa, la compañía Euskalduna... ...de construcción y reparación de buques, o sea, astilleros de Euskalduna, ¿no? En esta euskalduna trabajaban más o menos unos 2470 trabajadores. Bueno, fue cerrada eh, por unas eh, por una reconversión del sector naval que que hizo la Unión Europea y bueno, pues hubo grandes grandes disturbios, eh, llegó a morir eh, una persona, incluso eh, atacaban con, con fuego. Eh, también tenemos eh, Altos Hornos, ¿no? en Bilbao. Eh, que fue de la metalurgia no un gran eh, una, una gran empresa la cual sí, también se convierten eran... en referentes de lucha no para el resto de los eso es, incluso eso te digo la, las policías te acaban con fuego real balas reales hubo herido muchos heridos y muertos no y ahí se le plantaba cara exclusiva ¿no? eh, esto también hay que decir que esto fue muy, muy, está muy focalizado en vizcaya pues porque en los otros territorios estas cosas del trabajo por ejemplo de la industria que no estaba tan así tampoco se dieron tan O sea, por ejemplo, esto hay que hablar de que todos estos movimientos que hemos hablado... O sea, eran muy desiguales en depende del territorio, ¿no? O sea, no sé, yo creo que más así estaban en las capitales... Que sí que estaban todas bastante a tope todo esto, ¿no? Pero vamos, luego en, en lo que es el territorio, en el resto, pues... Eh, vamos a decir que se dio de forma desigual, que tampoco vamos a entrar en ello ahora, ¿no? Otras cosas importantes también que pasó en Euskal Herria fue el Estatuto de Autonomía... Del País Vasco, en 1979 que es la norma institucional por la que el País Vasco accedió al autogobierno eh, y que se construyó la, la comunidad autónoma ¿no? eh, dentro de España. Eh, esto eh, viene de un anterior estatuto de autonomía que se intentó poner en plena guerra en 1936, pero bueno, eh, solo se aplicó a Vizcaya porque Guipúzcoa y Álava estaban tomados volviendo franquista. Eh, este, este estatuto de autonomía fue sometido a referéndum el 25 de octubre de 1979 y... Eh, hubo una participación de casi 60% de la población y un 90% eh, dijo que sí a este autor, a este estatuto. Prácticamente los que se negaban eran eh falangistas y, y, y Alianza Popular. Ahí se Pero aprobó el conder del famoso concierto económico y todo el tema ese, ¿verdad? Es, todo el tema. Que eso también trajo pues el aceptar, el eso el entrar en la OTAN, que se cerrara eso, se cerraran granjas o sea, es. a eh, todo eso, tampoco <risa> no fue todo ahí. Venga, que Todo rosita, eh, sí. En España lo que se estaba pasando más que nada en, en, el, en la época de los 80 es que, pues bueno, en 1979 eh, volvió a ganar por segunda vez eh, UCD, ¿vale? Pero eh, ya había una había caído un poco porque la, la izquierda, entre comillas vamos a poner, la en los ayuntamientos fueron ganados por la izquierda. Aquí izquierda comprendida como PSOE y PCE, ¿vale? Luego, seguido, el, el PSOE lo que pasa es que pega un giro político ideológico y abandona el marxismo. ¿Vale? Como ideología oficial y coge la, la izquierda moderada Sí, ahí está el Felipe pegando patada a los viejos, ¿no? Eso es eh, En este momento también, eh, como hemos hablado antes, de la Cundeta eh, En el 77, pues, eh, o sea, en el 1979 o sea, y, y 80 es cuando más ataques hay O más eh, más atentados letales hay de la banda En estos dos años mueren eh, 160 60 objetivos, 60 personas Hostia. ¿Vale? ¿Vale? Sí, muertos en 1979 y 95 en 1980, ¿vale? Eh, luego también estuvo el golpe de estado, el, el famoso 23F, pegado por el teniente coronel Tejero, que entró a las cortes, pues, secuestrando el poder ejecutivo y legislativo, y no se dio porque no tenía todo el apoyo del ejército, y el rey, pues, fue también... Eh, parece ser que dijo algo contra, sí, ¿no? fue la forma de legitimar al rey y ahí había una estrategia geopolítica dirigida por Estados Unidos las bases por las bases militares que hay en rota y tal vale, todo el rollo hay un general de puta madre sí, ¿no? sí, sí. Vale, luego también para, para ir a eso es para ir a terminar eh, bueno ahí está empieza ya la descomposición de, eh, del propio partido de Carlos sotelo y empieza la aprobación de ley de divorcio en 1982 España ingresa en la otan y eh... importante y poco más para acabar contextualizando vamos a decir que eran unos años que estaban a tope o sea era una movida vivir en la calle porque todos los días había jaleo o se había jaleo porque la peña no soportaba la situación que había y los gobiernos pues están tomando unas políticas y unas decisiones sin tomar en cuenta el problemática social y que vamos que vamos que había hostias como panes todos los días ¿no? y todo esto unido a, a, a salir de una dictadura y una olla de presión bastante potente sí. preciso para, para terminar esto, hablando de la dictadura en 1982 también UCD desaparece por unas muellas internas que tiene, pero aparece Alianza Popular con nuestro demócrata Manuel Fraga. Yeah. ¿no? Sí. O sea, aleando un poco de dictadura, ha terminar la dictadura. ¿no? Sí, sí, uno de los padres de la Constitución ah, eso, democrática. Eso, eso tenía que ser una vergüenza para todos los españoles, que, que ahí fardan de ellas, que, que, que, que sin vergüenzas. Bueno, pues bueno, esto va. Es el tema. Sí, vamos a acabar con esta contextualización, entonces ya vamos sí. a pasar a, a, a la siguiente. Sí, ¿no? y es ¿Qué? en este contexto político-social y en una de las épocas más reivindicativas donde, ¿qué pasa? Que... Pa Aparece súbitamente la heroína. Entonces, la, bueno, la gente se empieza a preguntar, ¿no? ¿Quién introduce esta droga? ¿De dónde sale? ¿De dónde viene? Y una de las sospechas que más ha calado en, el, en la sociedad, pues fue... la llamada teoría conspirativa no que se basa más que nada en decir que fue el Estado quien introdujo esta droga para desactivar a los jóvenes más contestatarios y de hecho no sería para nada una técnica nueva porque existían similitudes con otros casos en otros tiempos y en otros lugares como puede ser el movimiento de libertad de expresión en California con las panteras negras en Estados Unidos también pasó algo parecido el autuno caldo italiano en Irlanda, en Irlanda en el norte, bueno que hay bastantes casos que repetían el mismo ciclo no de repente escaseaban el Hachis y la digamos las drogas más blandas y la heroína empezaba a proliferar Entonces, ¿qué pasa? Detenían a pequeños camellos y aparecían unos, otros otros camellos diferentes. Y como se extendió tanto la heroína, pues claro, las personas estaban dispuestas a hacer cualquier cosa por, por conseguirla. Y ahí aparecen también pues los, los, eh, los, los chivatos. ¿no? Los chotas. La Guardia Civil, pues ya sabemos todos cómo, cómo iba la cosa. ¿no? La Guardia Civil utilizaba a los camellos para que se chivara de la peña y le pagaban con droga que tenía confiscada. Sí, todo esto en el marco de, de la operación de zona expedencial norte. ¿no? Además de eso, que estaba ahí el plan este que... El plan contra Zen. El plan Zen. Y la gran frase, ¿no?, de mejor drogados que organizado. Eso es, de eh, Galindo. No. Bueno, pues eso, que mucha gente sospechaba de la utilización de la heroína como arma política, ¿no? Y el llamado informe Navajas, este mítico, fue el que le dio más cuerpo a, a la teoría. Este informe eh, estaba basado en miembros de la policía que aseguran que, se, que hay pruebas más que de sobra para afirmar. Para Que esto fue así, ¿sabes? Y de hecho hay casos de, de, de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado con nombres y apellidos que, que estuvieron involucrados en el narcotráfico, como pueden ser Máximo Blanco, que era el número 2 del cuartel de Hinchau Rondo, eh, y Enrique Dorado Villalobos y Felipe bayo Real, que os sonarán por el asesinato y secuestro de Laza ...pues ellos también estuvieron ahí involucrados... En todo, ...en todo el berenjenal... ...y de hecho Joaquín Navarro Esteban, que era un juez... ...dijo que era notorio que en Inchaurrondo... ...en el cuartel este se ejercía el narcotráfico... ...así que bueno, hay algunas pruebecillas... ...el informe Navajas no tuvo... ...seguimiento judicial ni político... ...tampoco interesa obviamente, pero bueno... ...después... En Bilbo también había sospechas de que la droga llevaba, llegaba en coches que salían de los alrededores de, del cuartel de La Salve. Esto lo dijo el ex-Lendakarri del PNV. Y también tenemos aquí otro otro dato importante, que es de un narco turco que se llama Vedat Shisek, que afirmaba que introducía la heroína en Euskal Herria, escoltado por Guardia Civil, y que le decían que era un castigo para la juventud vasca por apoyar a ETA. Entonces, bueno, esta teoría, se supone que esta teoría conspirativa, si lo llaman muchos, que no hay pruebas contundentes, pero bueno, hay datos que, que dan a entender, relevancia. ¿no?, que podría ser algo así. Yo sé, porque lo he leído, en esos años que apareció la heroína, o sea, en esto que hemos dicho de la creación de Harai, donde prácticamente... Eh, la militancia en Harrai era muy alta, o sea, había miles de, de, de militantes de Harrai en la aparición del de, de caballo, acaban en una cuarta parte, o sea, en una cuarta parte de esa cantidad de gente que estaba en la calle dando por culo, ¿no?, de alguna manera o de otra, se estaba rompiendo la cara contra el Estado, ¿no?, y de repente, pues, que se deja de, de, de historias y que su pelea es, pues, con la estanquera del barrio para robarle un poco... Sí. Un poco el tabaco y, la, y las pesetillas, ¿no? Para hacerse una... Sí, unas es que mitas. el problema de la heroína estuvo en todo el Estado, pero mm. es muy significativo en Euskadi porque es que se daban la mayoría de, de barrios y de pueblos. Y, de hecho, tengo un dato aquí también eh, interesante que dice que el censo de, inoma, de, ero, de heroinómanos era el más alto de todo el Estado. Y para que os hagáis una idea, proporcionalmente en Donosti había eh, igual... O sea, el mismo número de yonguis que en Nueva York. Proporcional por proporcionalmente población. Proporcionalmente por de... población. Pero, vamos, que... Eh, Bermeo llegó a ser el pueblo a nivel europeo con más... Eh, la mayor demografía de, de, de, de, sí. de SIDA. Sí, sí, de infectados de SIDA y eran todos yonkis a cuenta de que se cambiaban las chutas y, y bueno, pues esto... Sí, bueno, luego también hubo una cosa importante que, claro, eh, los jóvenes fueron desplazados de las calles a los interiores, claro, la droga... La droga requería de, de esconderse para, para poder consumirla. Sí, de tranquilidad, Entonces, ¿no? Sí, se despejaron las calles y yo creo que ahí fue el comienzo de la conversión de las calles en un sitio de tránsito. Y no de estar. Y de, y, y, y de pelear. O sea, y de pelear. Hay un momento en el que estábamos diciendo en el que está toda la peña en la calle que protesta por todo. Incluso protesta por todo o no por todo, sino tampoco hemos hablado de esa peña que tampoco estaba politizada, ¿no? De sara gran rama que todo este, mo este momento de que llega este ramalazo de que claro, todos estos movimientos europeos como es el punk y así, ¿no? Pues que también hay un montón de peña que simplemente tampoco es una posición política de si crear un sí, Estado... O Era así. un momento de búsqueda de referentes. Sí, pues. De transgredir sí, ¿no? con todo, ¿no? Sí, sí, de romper de todo. Entonces eh, había peña que decía que no, entonces pues había que, que adoctrinarlos de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues a los yonkis como que es más fácil, ¿no? Sí, bueno, pues eh, pues entonces vamos a, a acabar pues eh, más o menos con, con las consecuencias o con, o con, digamos, el uso político que se le puede hacer actualmente a, a las drogas en general. Y bueno, quiero empezar matizando que, que el problema no es la droga, sino cuando su uso se convierte en consumo y el tiempo de ocio se convierte en, en mercancía. Ahí ya es un problema con, con la droga, pero... Eh, la humanidad ha vivido siempre eh, eh, con la droga y, y nunca ha habido esos, estos problemas de adicciones ni, ni abusos, ¿no? Y entonces eso, el problema es el, la forma de consumir. Claro, la cosa es que nos venden las drogas como diversión, como la última, la única alternativa que tenemos en nuestro tiempo libre, ¿no? Sí, entonces... es como una clara consecuencia del descontento, e insatisfacción que provoca el capitalismo. El o sea, la estar. continua la continua frustración, ¿no? Y bueno, luego también tenía el toque, eh, de manera indirecta un poco, eh, el consumo de drogas es un poco símbolo de rebeldía, ¿no? Eh, de, de, del malote, tal, con las drogas y toda esta historia, y claro, eso eso acaba trayendo a, a las juventudes eh, ansiosas de rebeldía. Y bueno, pues, eh, pues eh, la droga se convierte en una poderosa arma alienante y aleja a la juventud de las soluciones de los problemas intentar eh, irse pues insertando los de manera dramática valores como el individualismo el conformismo la pasividad y todas estas historias y luego pues eh, pues eso pues eh, quizás estamos hablando de, de la heroína pero eh, el más problemático puede puede ser que sea el alcohol hoy en día porque mm. la lucha contra el alcoholismo y el tabaquismo viene de bastante lejos de... Sí, y es que ya yo creo que es el problema es el que va ligado al consumo, ¿no? que al final mmm, para quedar con los colegas o para hacer cualquier cosa necesitas tomarte, eh, tomarte una caña y se nos olvida también que podemos utilizar nuestro tiempo libre de otra manera que no sea consumiendo drogas o consumiendo en general sí. bueno, Ahí te puedes tomar un mosto, ¿no? Pero ya no es... No sé, ya no bueno, es, es la misma de idea de consumo para, prácticamente, pero bueno... A lo... Sí, bueno, sí, claro eh, Pero casualmente Las mayores eh, tasas de alcoholismo Se dan en En, en barrios donde hay movimientos obreros eh, En yo sé, las cuencas Minas asturianas eh, O sea que no es solo la heroína También está el alcohol, ¿no? Hombre, eh, a los indios de América Yo creo que el alcohol les eh, Los mató sí, Y a los, a los abor y aborígenes Y australianos también Y el opio que utilizó la gran bretaña y para asia y todo eso sí bueno y ahora bueno me gustaría me gustaría hacer eh, me gustaría remarcar esto eh, pues eh, digamos que en los espacios liberados en la en el movimiento alternativo en el movimiento eh, no se libra de esto no pues porque en los centros sociales ocupados en, en los lugares de, de creación política pues eh, también Se toma se toma esto de la fiesta y la droga como, como un ocio de consumo disfrazado de alternativo ¿no? y pues eso eh, la sensación de autocomplacencia es la misma y pues el, pues el control de, se hace el control de, de los de la droga el control de la droga hacia tu forma de, del ocio y consumo pues es la misma ¿no? Y bueno pues eh, luego también eh, lo que tiene el problema, un gran problema de que tiene la droga es eh, nuestra lejanía respecto a los productores de la droga no O sea, al final eh, eh, tú consumes la droga pero claro o sea no tienes ni idea de, de lo que tiene y, y te lo da te lo da el camello que, que, no, que no sabes de él nada y te da una bolsa y te lo metes lo que sea lo que venga ahí, verdad y eso y mmm, Pues al final el poder también eh, nos quiere ver de dos formas, o trabajando o consumiendo ¿no? Y pues eh, la huida y la moda de ponérselo antes posible para llegar rápido al delirio De ver como el tiempo de diversión no lo, no lo marca la gente, ¿no? sino, sino el tiempo de las drogas Al final eh, tú vas al ritmo de, de las drogas, no al ritmo que te pide el cuerpo un poco Y bueno, pues eh, pues eh, se ha hablado mucho también de boicotes a ciertos productos, ¿no? Israel, tal, no sé qué. Pero nunca se ha oído la, el boicoteo a una droga. No, ¿sí? yo, yo con eso de, de la calidad de las drogas así, o sea, yo creo que eh, la utilización que se hace de las drogas es mala como hace el capitalismo de todo lo que toca, ¿no? Entonces, para mí el problema está ahí. El problema del capitalismo que no trae que tú te quieras drogar de la mejor manera posible porque piensa en ti. O sea, solo quiere que te drogues porque das beneficios. Entonces, para mí aquí el problema es que estamos contaminados con un mensaje capitalista ya desde principio. Entonces, todo aquello que consumimos y todo aquello que, que utilizamos o que nos dan para utilizar ya para mí está sucio, tío. O sea, es de alguna manera lo jodido. Sí, pero luego también tiene un, tiene un efecto psicológico, ¿no? Eh, introduce, digamos, la amnesia como como modo de pensar eh, esa alienación, ¿no? De la fiesta, la droga, o sea, sí, no sí. es solo de la droga, sino el entorno festivo también es eh, ciertamente alienante, ¿no? Eh... Sí, de alguna manera controla los ejemplos, ¿no? Y te controla, ¿no? O sea, de alguna manera te deja ese espacio para ello, pero lo controla, entonces se sí. está controlando. Entonces, controla tu rebeldía, controla tus ganas de, de desinhibirte de, de esto. Te, te, sí, te... Eh, las formas de relaciones se basan en las banalidades. Te están vendiendo tus sueños, tío Bueno, o sea, a ver, a ver sí. También, sí, también, las... y... también, percato, también mantiene un poco Vivo, ¿no? Esa fiesta esa eh, Ese ambiente Mantiene un poco vivo también eh, Los lazos de afectivos De la gente que, que está Un poco más eh, concienciada Más en lucha Hostia, Y hace también que sea un ambiente Que, que, que se disfruta Yo, no, yo creo dar. que para, para crear eh, eh, Alternativas y movimientos También hay que disfrutar de ello Y bueno, pues si es también bueno, pero, eh, pero tú no eres consciente De si, si de verdad has elegido Esa forma de disfrutar o no o sea Es una forma de disfrutar Que se, que se te ha impuesto prácticamente O sea, no has elegido conscientemente que esa es la forma que, Yo solo que eliges que para disfrutar. ¿no? Lo único que puedes elegir es si te anulas o no. Entonces, aquí el mensaje tiene que ser, no te anules. O sea, te drogues o no te drogues, hay que seguir luchando. Y esa es la movida. O sea, y esa ahí está la historia, porque eso sí que está en tus manos, ¿no? Sí, o sea, al final, eh, antes de, del franquismo y la, en la guerra civil y tal, los movimientos eh, conscientes luchaban contra el alcoholismo, contra el tabaquismo, porque... Porque eran formas de, de complacencia, de autocomplacencia, ¿no? Y, y reprimían un poco el movimiento, ¿no? Y la producción de, de pensamientos. Entonces, pues no es nada nuevo. Ya lo decía, Bakunin, ¿no? Hay, ¿cómo es eso? Hay tres alternativas para... Una es la iglesia, otra la taberna, y la tercera es la revolución social. O sea, ya Bakunin, ya... ya... Pues ahí ha quedado esa super frase Yo creo que tenemos que Tenemos que retomar este tema Vamos a, no sé, igual lo vamos a retomar en 15 días Porque creo que nos ha quedado un poco corto Como nos pasó con el euskera ya lo he dicho lo de las cucharas de vermelos, tío Tiene que tener un de los bares Suelta eso y pasamos a la siguiente sección Bueno, la movida es Drogaros con responsabilidad No sé si eso existe Pero no, no, o sea, hace falta Mucha información Tener cuidado, Peña que... Hacer hacer uso de la droga No hacer el consumo de la droga Y, ¿no? y las fiestas también vienen bien Para autogestionar eh, movimientos ¿eh? Sí. <risa> Que no sean la piedra angular, que lo son Pero vienen bien Tienen eh. sí, la contradicción, sí, ¿no? El calimocho, el, cal, el calimocho es de una calidad Que sería... <risa> hay unos caldos en las chosnas que te lo flipas es, Hay unos caldos en barricas pues, ¿No os dais cuenta que, que la fiesta es una alienación consumista increíble, tío? Es increíble Increíble O Sí, eh, sí. Se, eh, la dinamización de una fiesta se basa continuamente en el consumo. Sí, tío. El consumo en el en además, sí. únicamente, no, pero siempre hay más cosas. Bueno, sí, hay sí, la ba, las vidas ba, sociales, ba, eh mea, mear, entre, cuntura, mear entre Bareval, mear entre echarte una pota entre Bareval, bar, hay un poco así. todo, pero bueno. Venga, lo dejamos presidente de Bueno, chicos, eh bocatuda. Eh, para pa la siguiente, pa la, siguiente. Pa la siguiente igual si sacamos otra vez el tema a relucir. Seguir lucharemos, seguir luchando. ebe seiteko ala. Nolan labaritzen da elduzula balaski biziderak entutere. Eta orain agenda. Bueno, a agenda de Google osatu komentateko neko potola, baina bueno, urrengo zapatuan maiatzak 16, zapatuan 6 eh, bilbon, eh Bilbao Arriaga dan manifestazioa Stop desahucios en día cantoral autoa rescate a las personas por el derecho efectivo a la vivienda. Potentea gainera. Gero, maiatxaka mazazpi, gazteizen, libre marinasionala, libre herresia, libre herria, ez da guztizango baina bera gertuko dira libreko jendea. Eta gero, hortu hondo gaztexan, in situ musikal kartea, kantorautako, maiatxaka mabo, eta bi eta ogeta iru, egunak, ia osoak. Eta e, entzun, e, irola irratia, eunda, sazpi.bos, TCM. Ama, maite haitut. Tratuna guerra verbal contra el gobierno, ...usándolo de corrupción y abuso de poder... ...miles de oyentes esperan cada semana sus denuncias... ...es un mito político... ...aquí Radio Rebelde... ...desde la plaza de Galdácao... ...territorio liberado de Euskal Herria. ...camaradas todas... ...hemos creado un avance imparable... Nuestras columnas... ...se adentran en sus conciencias... ...pronto tomaremos... ...nuevos territorios... ...y en plazas como esta... ...en plazas como esta... ...sacaremos las guillotinas... ...para todos aquellos... ...que hasta ahora... ...se han lucrado con la miseria de los demás... ...es que alguien no se ha dado cuenta ya... ...que nuestros valores de bienestar los marca el FMI o el Banco Mundial para que aplaudamos el expolio que está sufriendo el tercer mundo para que denunciemos sus migraciones pues que vengan que vengan que vengan muchos más ya que nosotros no somos capaces de rebelarnos seguro que ellos que tienen más razones sí que lo harán porque la sociedad del bienestar del frustrado bienestar está dando sus últimos coletazos y debemos estar atentas cuando reviente alzad las layas en señal de lucha pues los varaskis los varaskis iniciarán la reconquista de un territorio que a ellos sí les pertenece Para vencer al tirano y su guardia nacional, hay que meterse al fogueo, no retroceder jamás. ¡Claro que sí! Hay que conocer amigos la receta musical de todos los explosivos en la lucha popular. ¡Vamos a practicar la fogueña! Estas son las copas, son las libertarias, que la vida toma, revolucionaria, su comparsa de liberación de calle en calle llamando a las masas a la insurrección ¿Cuáles son los ingredientes del detonante casero? Está el nitrato de amonio y está el aluminio negro el perclorato el nitrato y el clorato de potasio y otros muchos materiales como asfalto, goma o caucho Cuando se acerca el momento de la ofensiva final, a la calle todo el pueblo a poner su grano de maíz. Queremos ver en tu casa para las bombas construir carbón vegetal y grasa, azúcar y acerrín. ¡Sí! ¡Sí! De calle en calle llamando las masas alreso la si el tal nitrato de amonio te cuesta mucho encontrar en la fábrica de abono lo podés recuperar si es el aluminio negro lo consigo por quintales en las fábricas y centros de pinturas comerciales hablemos de un explosivo ¡Eficaz como ninguno! ¡Me refiero al conocido por Fórmula R1! ¡Este es tremendo! ¡Lleva en nitrato de amonio 85%, un 10 de acerrín le pongo y un 5 aluminio negro! ¡Esto es la copia! se sienta, este porcentaje pongo nitrato amonio 60 y un once de asfalto en polvo. Aquí lo llevo apuntadito. De perclorato y potasio un veinte le agrego yo. Aluminio del negrito un nueve de proporción. Para seguir la tarea Entramos al R3, nitrato de amonio 80, asfaltó sólido 10. ¡Joderoso! Para llegar al final de este explosivo tremendo, le meto al Nakatamal aluminio 10%. ¡Cuatro muertes!